s a b e s que eres tan especial para el Señor, yo puedo sentir esta gloria de Dios que está hoy en esta casa y que va a tocar la vida de muchas personas. Hay una canción que quiero que cantemos hoy, pero cuando tú la cantes hoy, puedes desafiar tu corazón ahí donde estás y entender que hay muchas personas que quisieran tener lo que tú tienes ahora. ¿Quién irá? Alcanzará a aquellas personas que sufren dolor. ¿Quién irá y les hablará del amor de Dios? Quiero que levanten sus manos ahí donde está y le diga: Señor, quiero entender el propósito que tú tienes para mí, Señor. Presencia. Quiero que por un momento sienta el dolor de aquellas personas que ni siquiera una vez han escuchado el amor de Dios. Ahora mismo, en este mismo momento, hay personas muriendo y sin haber escuchado tan solo una vez el amor de Dios. Hay un reto de Dios para. La Unción que va a caer sobre ti, levanta tus manos ahí donde estás. No necesitas hacer ningún esfuerzo. Hay tanta unción hoy aquí para llenarte. Dile: Aquí estoy, Señor. Dile: Aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Personas que tienen unción de Dios en este lugar y Dios quiere que den de lo que l e s ha estado dando todos estos días. Es tiempo de ir afuera y hablar del amor de Dios. m e n aquí esto: levante su voz y adórenle. Levante su voz y adórenle ahí donde está. Olvídense de todo por un momento. んせんもい。